Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Desciende aquí Espíritu Desciende aquí Consolador Desciende aquí Salvador Dios de amor Desciende aquí Desciende aquí Te quiero tocar Te quiero abrazar Desciende aquí Dios Desciende aquí Dios Desciende aquí Te quiero hablar Te quiero escuchar Desciende aquí, Espíritu, desciende aquí, Consolador, desciende aquí, Salvador, Dios de amor, desciende aquí. Espíritu Santo te entregamos esta reunión, desciende y toma el control. Nosotros nos hacemos menos para que tú seas glorificado, Jesús. Espíritu Santo empieza a recorrer cada silla, cada fila, cada persona. Espíritu Santo toca. Desciende hoy con tu fuego y consúmenos, Espíritu Santo. Desciende, desciende, desciende, Espíritu, desciende, Espíritu, desciende. Gracias, Jesús. ¿Cuánto sienten la presencia del Espíritu Santo? Con la alabanza ya me podría haber dado por, por bien servido. Y luego con estas niñas preciosas bailando, yo no sé se desaparecieron, pero bueno, ustedes chicas estaban bailando delante del Señor. Yo podía ver en mi espíritu cómo el Espíritu Santo se movía con ustedes y revoloteaba y revoloteaba y revoloteaba. Y sabes qué, el corazón del Rey está placer ustedes no bailan para nosotros ustedes bailan para el Rey de Reyes y Señor de Dios Amén Jesús pues es un privilegio estar otra vez con ustedes me acompaña mi esposa linda Y es un privilegio estar aquí con ustedes. Es una iglesia sensible al Espíritu de Dios. Y sabes que eso es oro, oro para el Señor, oro puro. Él se agrada de ustedes por ser sensibles a su voz. Les traigo un saludo de nuestra congregación. De nosotros nos llamamos ID o sea, ID, porque nos llamamos identidad y destino y el Señor nos ha puesto allá por donde da vuelta el aire allá por el Palomar López Mateos sur hasta bien lejos de aquí pero gracias a Dios que a través de su Espíritu nos conecta nos entreteja sí, porque el Señor tiene un propósito, el Espíritu Santo tiene un propósito Y el hecho de que tú hayas venido hoy aquí, lo he dicho en la mañana, lo he dicho a mediodía. Y hoy lo repito, es una cita divina. No conmigo, no con los pastores, con el Rey de Reyes, con el Espíritu Santo. Y como les decía en la mañana, de veras que cuando yo entré y vi esto y dije, gloria a Dios. Porque para mí el escudo representa algo tremendo, la bandera representa algo tremendo, y sabes que este escudo habla de ti, como hijo de Dios porque sabes cómo te ve el Señor como águila como águila como águila levanta tus brazos y empieza a revolotear como águila y ahora agarra a la serpiente y hazle así amén Ese es nuestro escudo. ¿Y sabes por qué digo que es profético? Porque todo el mes yo he traído en mi computadora el escudo nacional. No puedo dejar de ver el escudo nacional. Cada vez que lo veo me recuerda quién soy en Cristo. Y es un privilegio de cada mexicano ver su escudo y que le recuerde quién es en Cristo. Nuestro himno nacional dice, por el dedo de Dios se escribió. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Vivir en esta nación. Qué privilegio. ¿Estás orgulloso de ser mexicano? Yo estoy orgulloso de ser mexicano. Vivo en México. Es más, tráiganme el sombrero. <risas> Pero gracias a Dios. Déjame decirte una cosa. En la mañana, el Señor me puso a compartir una cosa y era lo que supuestamente iba a compartir en cada reunión. A mediodía, el Señor me cambió y tuve que compartir otra cosa. Y hoy, bueno, a esta hora, este es el sombrero de la unción. Amén. Viva México. Viva México. Gloria a Dios. Hija. Vamos a ponerlo aquí. este que es el sombrero de la unción. ¿Quién quiere el sombrero de la unción? ¿Quién quiere la unción? ¿Quién quiere la unción del Señor? ¿Quién quiere? Vamos, ¿quién quiere? quiere ¿quién quiere? a ver aquí está ¿quién quiere? ¿quién quiere? ¿quién quiere? eso eso llévate toda la unción eso eso, eso así es debes de correr a la unción eso no lo tenía preparado no sé Dios qué pasa bueno pero les decía en la mañana el Señor me eh, eh, me puso que compartiera una cosa pero en la segunda reunión me cambió en esta reunión yo les quiero preguntar ¿quieren lo, escuchar lo que les compartí en la mañana o quieren lo que el Espíritu Santo me está diciendo que les comparta lo que es para esta gente para esta reunión ¿quiénes, ¿quiénes estuvieron en la reunión de la mañana y en la de mediodía? ¿por qué? ¿qué tienen que hacer aquí? ¿tienen que estar con sus familias? Ah, no, no es cierto Amén. qué bueno. Gloria a Dios. Pero sabes que nuevamente el Espíritu Santo empezó a trabajar y, y decir no no no espérate o sea, comparte otra cosa. Y yo le decía Señor qué comparto y yo te invito a que compres los CDs de la mañana y de la, la primera y la segunda reunión porque vas a amarrar mucho de lo que voy a hablar hoy. Pero yo sé que tú has venido hoy con un propósito divino porque tú eres esta, esta gente es distinta a la gente de la primera y de la segunda reunión yo entiendo que esta gente es gente que trabaja que en los domingos está con sus negocios es gente emprendedora eso es lo que me han dicho es gente que está trabajando gloria a Dios por ese testimonio que te está yendo bien y que estás vendiendo ¡Wow! esa es la unción de Dios esa es la gracia de Dios Y ¿sabes qué? Este mensaje es precisamente para ustedes, que son gente entrona. ¿Cuánta gente entrona hay aquí? Man, ¿Cuánta gente luchona? dice no, yo no, yo, no, yo, no me, yo no me achico, yo le entro. Yo le entro. ¿Y sabes qué? Esta palabra es para ti porque el Espíritu Santo me... No, no, no compartas. No... Últimamente el Espíritu Santo me ha cambiado. Uno se prepara y de repente el Espíritu Santo hace lo que quiere gloria a Dios porque solamente somos instrumentos pero los tiempos críticos llaman a una respuesta radical del pueblo de Dios ¿estás de acuerdo que estamos viviendo tiempos críticos? en la mañana hablábamos en la primera reunión de hablar abrir tu boca porque Dios te manda que abras tu boca y acciones en la segunda reunión hablábamos de un nuevo espíritu que Dios está poniendo en cada uno de nosotros. Por eso es importante que escuches esa, esas predicaciones. Son para ti. Pero hoy, el Señor te dice, los tiempos críticos llaman a una respuesta radical del pueblo de Dios. Todos sabemos que nuestra nación está pasando tiempos críticos. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿sabes qué? En medio de esa crisis... Tú tienes la gracia de Dios. Tú tienes la bendición de Dios. Tú tienes el Espíritu de Dios. Y ¿sabes qué? Es con un propósito. Y más adelante vamos a llegar a ese propósito. Pero ¿sabes qué? Dios está demandando de ti hoy un acercamiento drástico a su presencia. ¿Sabes lo que es drástico? Drástico es drástico, o sea de tajón, necesita el Espíritu Santo, necesita a Dios mismo, necesita el Padre necesita el Hijo, necesita un acercamiento tuyo, drástico ¿por qué? porque son tiempos críticos no hay otra forma, escúchame bien, ¿quieres la bendición como este hermano? ¿quién es el hermano que le está yendo bien? en, en, en, en el negocio, ¿hay alguien aquí? Que, que, que ¿a ti te está yendo bien? ¿sabes qué? tú tienes una unción una unción de aceleración una unción de bendición una unción de abundancia sabes que comparte esa unción porque Dios te ha dado esa prosperidad no nada más para decir ah soy próspero y tener para ti sino para bendecir a los demás para eso Dios nos ha puesto para eso Dios nos da las cosas no para presumir sino para dar dar de lo que Dios te ha dado y no nada más es dinero es dar la unción pasar la unción así que si quieres ser próspero Hermano, ora por la gente. Amén. Porque lo que tú tienes, afuera se están matando por eso. Afuera se están suicidando. Pero lo que tú lo tienes, lo tienes de Dios. Y lo debes de compartir. Estoy hablando de un acercamiento drástico. A una intimidad con Dios. Quiero leer Joel. Yo se los voy a leer. Joel 2 el 12 y 13 y luego el 15 y 16 dice por, por eso pues ahora dice el eterno convertidos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento y rasga tu corazón, no tus vestidos y conviértete a donai tu Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo toca trompetención proclamada ayuno convocada asamblea reunida al pueblo santificada la reunión juntada a los ancianos congregada a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia wow Qué llamado es un llamado drástico y si no entendiste todo lo que leí que es tálamo y que es todo ese rollo ¿Sabes qué? Es un llamado drástico a que hagas un alto en lo que tú estás haciendo y te acerques a Dios. Es un alto. Es un alto para componer tu vida. Es un alto para restaurar tu vida y acercarte íntimamente al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Es un llamado para ti como hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? un llamado para ti que estás harto del sistema del mundo yo estoy harto del sistema del mundo estoy harto que me maneje el mundo que imponga sus leyes el mundo escúchame bien no estoy en contra de las leyes del, del gobierno sino las leyes que hablan acerca de un hedonismo el hedonismo es ah la, la teoría de la aquí yo me veo nice y, y si yo me veo más nice entonces soy más que tú el hedonismo el humanismo el egoísmo ¿sabes qué? de la dureza del pecado estoy harto de ser destruido poco a poco de, por el sistema que opera del mundo ¿y sabes qué? que nos hace aceptar las cosas que nos rodean como normales estamos tan acostumbrados con lo que vivimos que lo aceptamos como normal pero la palabra de Dios dice que eso no es normal la cultura de Dios es otra Es por eso que necesitas acercarte a Dios y ese es un llamado para ti hoy, estás harto del sistema del mundo, estás harto de la porquería que hay allá afuera de ¿Sí? ese sistema de todo esto, de los jóvenes que, que presentaban aquí lesbianismo, homosexualismo prostitución, drogas, alcoholismo maltrato eso es de lo que estoy hablando ese llamado es para ti sabes qué la iglesia por años hemos sido desobedientes a la voz del Espíritu Santo y sabes que en la iglesia se ha creado una pasividad una pasividad que sabes que pierde la visión pierde el sentido y minimiza la obra del Espíritu Santo y minimiza el poder que tenemos en Dios el sistema del mundo lo que hace en tu vida es minimizar El poder de Dios. No, tú no puedes. Tú no puedes hacerlo. Tú no puedes hacerlo. Nuestras escuelas están invadidas de racionalismo y humanismo. Aquí hay una escuela, es ¿cierto? ¿eh? Aquí hay una escuela. Aquí hay una escuela donde, donde a tus hijos los van a enseñar de acuerdo a los caminos de Dios. Una escuela en la que está libre del humanismo, que está libre de todos esos sismos y, todo, y de, ese, de, de, esa, de ese sistema del mundo que hace que se cambien las leyes y que se acepte, por ejemplo, la homosexualidad como algo legal. La palabra dice que llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Y sabes que Estamos en esos tiempos. Estamos en esos tiempos. Por eso es un llamado a que tú te acerques y que se hagas un... un Un parte aguas en tu vida. Y perdóname si de repente me detengo así porque yo no iba a compartir esto. hoy Pero es un llamado para ti, hijo de Dios, comprado por la sangre de Jesús. Ha sido comprado, pagado gota a gota por Jesús. Ya no perteneces a este mundo. Estás en este mundo, pero no perteneces a este mundo. Vives en este mundo, pero no te riges bajo las leyes de este mundo, sino te riges bajo las leyes del reino de Dios. Que son más altas que cualquier ley que hay en el planeta. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? No los estoy regañando. No pongan cara de... Es un llamado, es, es un reto, es un reto. Cada generación, Dios ha buscado gente apartada para Él. Joven, ¿quieres un propósito en tu vida? Señorita, ¿quieres un propósito en tu vida? Los propósitos no están ahí en las, en las bandas urbanas y en todo ese tipo de cosas, en las modas de, de, de, que hoy trae la juventud. Yo soy joven, que no lo creas amén dice mi esposa amén pero sabes qué joven yo he encontrado que todas esas cosas es tratar de llenar un vacío en, en uno tú como hijo de Dios estás llamado a ser apartado para Él quieres un sentido en tu vida real quieres una pasión que te consuma entrégate a Dios Entrega tu vida a Dios joven Ahí es donde vas a encontrar el significado La identidad de tu vida Y tu destino No está afuera Es en lugares como este Donde se predica el evangelio de Jesús Las buenas nuevas de Jesús Donde te consume la pasión por Jesús Donde el amor, donde entiendes el amor de Jesús Y entiendes el sacrificio Y dices wow yo, ¿qué, ¿Qué puedo hacer por ti Señor? Y entonces viene esa pasión y entonces empiezas a agarrar y dices, oh Dios, sí, yo hago lo que tú me pidas. No importa porque tú diste todo por mí. Cada generación Dios ha buscado su gente apartada. ¿Y sabes cómo le llama la Biblia? Sus nazarenos. Sus nazarenos. ¿Quieres una identidad? ¿Quieres tener una banda urbana? Ponte los nazarenos. Los nazir nazir significa en el hebreo separado, apartado. Oye, yo quiero pertenecer a esa banda urbana. Apartado, apartados de qué? Apartados para Dios. Ah, estás loco, sí, ¿no? Estoy bien loco, pero por Jesús. Ahí lo puedes leer en número 6, del 1 al 21. Ahí viene todo como era un Nazareno. Pero el Nazareno era una persona que se consagraba para el servicio de Dios y ¿sabes qué? Se distinguía de los demás porque no se cortaba el cabello y no bebía ninguna bebida alcohólica. Esa era su distinción. Pero yo no quiero decirte que no te cortes el pelo. Por favor, córtate el pelo. <risa> o déjatelo como quieras, pero ten una pasión por Jesús que te consuma. Para el día de hoy esto se traduce como hombres y mujeres separados quienes solo son satisfechos con una devoción indivisible para Jesús. Una devoción la cual te une de tal forma que no hay nada que te pueda separar de Él. Como decía el apóstol, ni lo alto, ni lo bajo. Ni lo bajo. ¿Sí se saben eso? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada hombres y mujeres comprometidos con la obediencia a la voluntad del Espíritu Santo y siendo decididos a enfrentarse a una cultura que hoy en día es hostil a las cosas de Dios yo no te estoy diciendo que te salgas y te peleas ahí con el cual no, no, no que te enfrentes en oración que te enfrentes en ayuno que estés clamando así como ahorita pasamos y oramos por los enfermos y por liberación o sea eso es guerra espiritual y Dios quiere que su gente separada, apartada se ponga a hacer eso y empiece a cambiar su vida y sabes que hoy como en ningún otro tiempo se ha deteriorado el clima moral se ha venido construyendo un deterioro y ha tenido como consecuencia un vacío en los corazones sobre todo en los jóvenes pero también hay personas adultas que también tienen ese vacío porque en su juventud vivieron vacío. Joven, adulto, llénate del Espíritu Santo. Llénate de la presencia de Jesús. Es lo único que va a llenar tu vida. Tu esposo no lo va a llenar. Tu esposa no lo va a llenar. Tus amigos, tus novias o todo lo que tengas, no lo va a llenar. Las drogas no lo va a llenar. Eso es un engaño. El Espíritu Santo está haciendo que un sentimiento de convicción esté cayendo en ti hoy escucha bien el Espíritu Santo está aquí desde que bailaban estas niñas desde antes de la alabanza el Espíritu Santo está aquí pero el Espíritu Santo empezó a revolotear aquí con las niñas en medio y el Espíritu Santo está pasando ahorita entre ustedes y está trayendo un espíritu de convicción en esto que estoy hablando Porque solamente a través de una convicción... Que tú puedes decir... Sí, yo lo tomo... Así como has abrazado otras cosas... Durante toda tu vida... Es tiempo ahora... Y Dios te está llamando... A que tú abraces esa convicción para Él... Esa convicción está cayendo en los jóvenes... ¿Y sabes qué? Es tiempo que empieces a clamar delante del Señor... Por misericordia y perdón... Gritando de tu corazón... ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer yo, Señor, para cambiar todo? ¿Cuál es mi parte para poder cambiar el sistema? Una oración por México no es una casualidad, no es una ocurrencia de una mentecita, de ahí de una persona. Es el Espíritu Santo entretejiendo al pueblo de Dios con un propósito orar por esta nación orar por México ¿quieres ver tu nación cambiada? ¿quieres ver tu comunidad cambiada? ¿quieres ver tu ciudad cambiada? ¿quieres ver tu nación cambiada? no hay otra forma más que clamando con convicción porque tú eres el agente del cambio ¿querías ser un agente secreto? pues no, no vas a ser agente vas a ser agente público pero tu misión si decides aceptarla es orar por México solo así va a cambiar nuestra nación ¿aceptas el reto? ¿aceptas el reto? yo acepto el reto Dios está trayendo una revolución. Dios está cocinando una revolución en México. Y el año que entra vamos a celebrar ¿cuántos? ¿De qué? De revolución, ¿no? De independencia y 100 años de revolución. Pero sabes que 2010 es clave. Hace un tiempo me compartían de que en Azusa Las personas del avivamiento de Azusa dieron una profecía que en 100 años iba a levantar. Eso fue en 1910. En 1910 lanzaron una profecía que decía que en 100 años iba a venir un avivamiento como nunca antes en el mundo. Pero ¿sabes qué es lo más importante de esto? Que dice que ese avivamiento va a venir con los latinos. ¿No te da alegría eso? Joven, ¿quieres ser partícipe de eso? Yo no me lo pierdo por nada. 2010 es un año decisivo. No es por nada que México, una oración, un México, ¿cómo se llama? ¿Un México, una oración... Está sucediendo en este año 2009 Estamos preparando el terreno Para el año que entra Y sabes que va a venir una revolución en México Pero no una revolución de armas No una revolución de cambio de poderes Va a venir una revolución en lo espiritual Por todos lados del mundo Se está hablando sobre el avivamiento Que viene sobre México En África, en Estados Unidos, en Sudamérica En todos lados están hablando México, México, ra, ra, ra México, México yo me quiero aventar un clavado aquí <risa> señor yo me echo en tu río yo quiero ser partícipe de ese avivamiento tú lo quieres esta iglesia ¿sabes qué? esta iglesia va a ser uno de los pilares de ese avivamiento esta iglesia va a ser un pozo de avivamiento ¿sabes qué? esta iglesia viéndolo desde mi punto de vista donde tenemos la iglesia está en alto Sabes que esta iglesia va a correr de aquí los ríos del espíritu hacia abajo, hacia abajo de la ciudad. Así. Viene un avivamiento y sabes qué se habla México, México, ra, ra, ra, México. Pero de México, sabes qué ciudad se habla? Guadalajara. yo no sé, pero eso a, ti, eso a mí me anima yo, oh, dale un aplauso al Señor honralo con tu aplauso honralo Espíritu Santo te honramos desata esos pozos aquí Señor pozos de avivamiento yo destapo pozo en el nombre de Jesús yo abro pozo en el nombre de Jesús en este lugar Al norte, al sur, al este, al oeste Ríos de agua viva correrán de este lugar Como nunca antes, escúchame Como nunca antes Tú vas a ver correr los ríos del espíritu Jóvenes músicos Estuvo increíble la alabanza hoy Pero ¿sabes qué? Van a ir a un nuevo nivel Van a ir a un nuevo nivel Van a componer sus propias canciones El Espíritu Santo va a empezar a fluir... A través de esos dedos... A través de la batería... Porque ¿sabes que, ¿Cómo te llamas? Pedro... Cada vez que tú das... Un tamborazo... Un platillazo... Tus baquetas... Son cuchillos... Son cuchillos... Y ¿sabes qué? Le estás dando al diablo... Cada vez que tú estás tocando... Le estás dando al, eso, es lo que, eso es lo que tienes que ver En lo espiritual No nada más es un ritmo No El bajo Le estás dando tu, Al diablo El espíritu va a fluir A través de tus dedos Vas a empezar a ministrar Con tu bajo El bajo no es menos El bajo es muy importante La unción va a estar sobre ti Y el Señor te va a hacer ver cosas Que tú has estado Soñando Ahí en lo secreto, en el altar secreto Tú has estado con el Señor Y tienes sueños Y visiones Es el tiempo Es el tiempo de avivamiento ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Es tiempo de cumplimiento de tus sueños A las otras predicaciones, vas a saber de qué estoy hablando, pero sabes qué Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara en el mundo. Escúchame, escúchame. Yo no sé cómo dirán Guadalajara en África, pero están hablando de Guadalajara. Yo no sé si. Oh, oh, oh, oh. no sé cómo yo estoy hablando como indio americano. no, no sé pero bueno no sé cómo lo digan en África pero ¿sabes qué? se está hablando Guadalajara ¿y sabes qué? por eso es una cita divina hoy porque hoy vas a hacer un compromiso de convicción con el Espíritu Santo en el cual vas a decir si sí, Dios manda tu fuego Señor así como cantábamos lléname Señor satúrame transfórmame consúmeme porque es tu tiempo es nuestro tiempo yo les decía no, no me recuerdo si a mediodía les estaba yo diciendo no recuerdo pero les estaba diciendo que, que, que yo yo, yo, no le, yo le agradezco al Señor por el tiempo en el que nací muchos dicen ah me hubiera gustado vivir cuando Jesús vivió y verlo caminar no, no, no, no yo le doy gracias a Dios por este tiempo que me hizo vivir aquí Porque es el tiempo del mayor avivamiento que Dios está trayendo a nuestra nación. Y sabes qué? Estos ojitos que no se los van a comer los gusanos, van a ver. Van a ver ese avivamiento. Y lo están viendo porque tú estás ahora parado y no te puedes sentar porque tú lo quieres. Brinca, brinca, brinca. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, Espíritu Santo. Dámelo. Tú eres un guerrero de Dios. Tienes una identidad en Dios? Tú eres un guerrero de Dios. Para este avivamiento. Para ir en contra del sistema del mundo. Guadalajara. Dios, estoy predicando otra cosa. Guadalajara. Oh, eso hierve mi pecho. Oh, Dios mío. Una revolución del Espíritu Santo Una revolución Y bien dijeron Este es el sombrero del Altísimo Porque el Señor Ahora se ha vestido de los colores de México ¡Uh! Amén Gloria a ti Jesús su asiento Yo sé que quieren, yo también quiero Yo también me siento Es que la unción está fuerte El Señor está hablando proféticamente Y sabes que tú lo tienes que arrebatar Yo no voy a ir ahí contigo Y te voy a decir hermanita recibe Tú lo tienes que arrebatar Tú tienes que accionar Tú tienes que ir y como hablábamos en la segunda reunión Tú tienes que ir a subir la montaña Compra el video, digo el sí, sí. Cuando tú escuches las otras dos, vas a entender muchas de las cosas que estoy diciendo. Las revoluciones raramente empiezan de repente. De hecho, empiezan poco a poco en los corazones de las personas que vienen a estar cada vez menos y menos satisfechos con las condiciones existentes. Pero no es para que te estés quejando. Ay, no, mira qué mal está el país. ¿eh? No, no, no. No, habla, bendice tu tierra, bendice México pero cada vez en tu corazón estás insatisfecho que ya mataron aquí que ya secuestraron allá estás insatisfecho y, y tu corazón empieza a... las revoluciones empiezan en los corazones de las personas y sabes que un evento lleva a otro y así sucesivamente hasta llegar a un punto de ignición y ese punto de ignición el Espíritu Santo está a punto de agarrar así y prenderlo así Porque sabes que tú y yo estamos hartos del sistema del mundo. Tú y yo estamos, el Espíritu Santo está trayendo el punto de ignición. ¿Y sabes qué? Ese punto de ignición te enciende y te impulsa a la acción. ¿A cuál acción? A salir allá, a predicar el Evangelio, a, a, a tener la pasión por las almas. ¿Sabes que Jesús ya viene? ¿sabes que Jesús ya viene? y hay iglesias que no lo predican ¿sabes qué? van dos veces que predico lo mismo en, en, en nuestra iglesia Maranata el Señor viene ¿por qué? porque esa debe ser nuestra pasión no se nos debe de olvidar día a día ¿sabes qué, el tiempo está corriendo y en vez de decir Señor ven sí Señor Jesús lo que estamos pidiendo es espérate tantito Jesús porque hay tanta gente que te necesita Esa debe de ser nuestra pasión. Aguanta tantito. Sí, espérame, sí, si sí quiero que vengas. De veras, si sí quiero que vengas. Pero sabes qué, mi pasión por estas almas... Espérame tantito. Esa debe de ser tu pasión. Ese es el trabajo para estos tiempos. ¿Tú pensabas que nada más era venir y sentarse en una iglesia y recibir y engordar espiritualmente? No, mi querido hermano. Joven, no, no estás viniendo a un club social. Estás viniendo a entrenarte en las filas del ejército de Dios ¿quieres un destino? ¿quieres una identidad joven? estás en el lugar correcto te necesitamos estás en el ejército de Dios te impulsa la acción el Espíritu ¿y sabes qué? el Espíritu Santo es el que está instigando todo esto ¿puedo bajarme? ¿no se vicia? ¿no? El Espíritu Santo está en medio de cada uno de nosotros Y está ahí hey. Santo viene, hermana, ponte a orar, ¿sabes qué? Y el Espíritu Santo está paseándose en medio de ustedes, perdón, ¿eh? está paseando en medio de ustedes y está instigando sus corazones y está poniendo en sus corazones, hey hermano, hey el Espíritu Santo te <risa> el Espíritu Santo es el instigador nadie más no hay una base eh, política o no hay nadie atrás de esto más que el Espíritu Santo Porque sabes que el Espíritu Santo está entretejiendo y uniendo a las iglesias, uniendo a los pastores con un propósito, dejando atrás las viejas rencillas, dejando atrás las viejas cosas, porque es el tiempo. El Espíritu Santo está diciendo, ¿sabes qué? Queridos hijitos, ya es tiempo, es mi tiempo, es mi tiempo, es mi tiempo, es mi tiempo. Es mi tiempo. Es mi tiempo. Has llevado tu iglesia, has hecho tu iglesia, has querido servirme, pero sabes qué? es mi tiempo. Déjame manejar el coche, como una anécdota que tiene mi esposa. Que muchas veces nosotros vamos manejando el coche y el Espíritu Santo va sentado al lado, ¿no? Y el Espíritu, y el Espíritu Santo dice, no, por allá, por allá. No, espérame, no, espérame. Yo traigo el control. Y te metes al tráfico. Y el Espíritu Santo, yo te decía. Y qué distinto es cuando. ¿Sabes qué Espíritu Santo? Está bien, ya deja de molestarme, maneja tú, pues eres tan bueno, pues maneja. Y entonces el Espíritu Santo agarra el volante y te empieza a llevar por donde Él quiere, no por donde tú quieres. Oye Espíritu Santo, pero era por allá, es por aquí. Y cuando ves, el Espíritu Santo es el instigador de esta revolución joven, quieres ser parte del cambio quieres ser parte de una revolución este es el lugar correcto Dios, ¿va, vas a ver cambios en tu nación ¿lo crees? ¿lo crees? ¿lo crees? ¿lo creen? ustedes son los llamados y perdón que me dirija ellos yo sé que hay más jóvenes pero es representativo del grupo tómalo si estás allá no digas ay no vino y me dijo a mí no tómalo jóvenes ustedes son la fuerza este avivamiento tiene cara de joven tiene cara de joven pero tú tienes que tomarlo tú tienes que tomarlo y los viejos dicen y nosotros qué cuáles viejos aquí puro joven amén puro joven Señor déjame regresar a mis notas. el Espíritu Santo es instigador de esta revolución y está haciendo un poderoso trabajo en medio del pueblo de Dios por años el Espíritu Santo ha puesto sus pedazos de visión en los distintos pastores y hoy en día ha venido un trabajo de unión que está costando, y sí, está costando porque es difícil dejarle el volante al Espíritu Santo sobre todo si mucho tiempo has manejado. Pero el Espíritu Santo está diciendo, es mi tiempo. Y sabes qué? El Espíritu Santo está diciendo, yo voy a hacer las cosas con quien se deje. Porque Él no fuerza a nadie. Él es súper gentil. Él es un caballero. Y sabes qué? Yo le digo, yo me suelto a ti, Espíritu Santo. Toma el control de mi coche. Toma el control de mi vida. Yo quiero vivir esa revolución. Ahora el Espíritu Santo está trayendo esos hilos para tejer un tapete de su divino propósito. Muchas veces nosotros, los pastores, nada más vemos nuestro hilo o el hilo del otro, pero el Espíritu Santo ve todos los hilos entretejidos. Y ve el tapete divino, ve el tapete que Él ha entretejido. Y este es el tiempo, este es el tiempo del tapete de México. Esta es un llamado a una revolución radical Malaquías el último capítulo del Antiguo Testamento termina con algo precioso que para muchos es terrible pero es precioso Malaquías 4 del 4 al 6 dice acuérdate de la ley de Moisés mi siervo, la cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel yo envío al profeta Elías antes que venga el día del eterno grande y terrible Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición ¿sabes qué? esa profecía es para ti y, y vas a decir ¿por qué esa profecía es para mí? ¿qué tiene que ver con todo esto? tiene que ver mucho antes de que Jesús viniera, Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, ¿recuerdan esa historia? Pero ¿sabes qué? Antes de la segunda venida de Jesús Dios está mandando ese mismo Espíritu a sus hijos a su pueblo y es un Espíritu de Elías. ¿Y cuál es este Espíritu de Elías? Es un Espíritu que es movido completamente por el Espíritu de Dios para cumplir su propósito para preparar la segunda venida de Jesús tú y yo somos llamados en este tiempo a hacer una revolución ¿sabes que Elías en su tiempo hizo una revolución tremenda? de repente se para Elías y dice la palabra que le agarra y dice en tres años no va a llover ni siquiera lo habían presentado al Señor y de repente se para y dice en tres años no va a llover y en tres años no llovió su siguiente aparición de Elías ¿sabes cuál fue? Enfrente de los, de los sacerdotes de Baal ¿Cuántos eran? ¿Recuerdan cuántos eran? 400 ¿no? Y todo el pueblo está viendo ese, ese, ese enfrentamiento entre, entre los sacerdotes de Baal y Elías Y los sacerdotes hacen ahí todo su rito Y empiezan a hacer sus, sus danzas Y sus palmitas y demás Y sus huevos y demás todas las cosas Y no pasa nada Y Elías de repente agarra y dice Dios, porque tú eres Dios de Israel consume esto baja el fuego del cielo y sabes que se para Elías y dice nos echamos a los 400 Elías causó una conmoción en su nación tú y yo estamos llamados a hacer una conmoción yo no estoy diciendo que vayas y te eches a los de allá afuera no estoy hablando que tienes que hacer un cambio radical en tu vida espiritual un acercamiento con el Espíritu Santo para que entonces tú de rodillas y en ayuno apartado para el Señor como un nazir, como un nazareno tú hagas la guerra espiritual y entonces esta revolución ¡pum! y la gente va a venir corriendo y como les decía a mediodía la gente va a pasar por aquí y se va a caer del Espíritu va a ser conocida esta calle como la calle del azotón Amén. el azotón el azotón ¿por qué? porque la gente va a pasar y la gloria, la nube de la presencia de Dios joven, la nube de la presencia de Dios en tu vida, tú vas a pasar ¿quieres pasar y que los, jo, los, los enfermos se sanen? oh yo clamo a Dios por esos tiempos porque Pedro si lo podía hacer es que Pedro era igual que yo A lo mejor más grandote Más gordo y barbudo Pero era igual que yo Y el mismo espíritu Que tenía Pedro Lo tengo yo Oh Dios Este es el tiempo Este es el tiempo Que la gente pase Por allá afuera y, y, y diga que eh, ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué voy entrando? Espérate No, yo no quiero entrar Espérate Y el Espíritu Santo Llevando a las personas Aquí adentro Es que Y entren y ¡pum! Y caigan Y empiecen a llorar Y es que no, no sé qué me está pasando pero La presencia de Dios Que la gente pase por tu casa y diga, esta casa tiene algo. Y la gente que no entiende dice, esta casa tiene buena vibra. Los que no entienden, pero no es eso, no es buena vibra. Es la presencia del Espíritu Santo en tu casa, en tu vida, que impregna de tal forma las paredes, los, los muebles, la puerta, que cuando pasa la gente dice, wow, a ver, comadre, vecina, ¿qué tiene que se ve tan radiante? ¿De qué crema usa? De la del Espíritu Santo. ¿La quieres? ¿Sabes que este es un periodo de restauración en el cual tú eres llamado a restaurar corazones. A restaurar corazones. Ese es el espíritu de Elías. Esa es la profecía en Malaquías antes de que venga el día grande y terrible del Señor y otra cosa que se ve en Malaquías 4.5 es de que está siendo profetizado este espíritu de Elías que se levantará en los últimos tiempos y despertando un avivamiento transgeneracional transgeneracional que cambiará los corazones de los padres y de los hijos de regreso a Dios preparando el camino triunfante de Jesús Es un avivamiento transgeneracional. ¿Qué quiere decir? Hoy no vinieron mis hijos. Yo tengo tres hijos. Pero ¿sabes qué? Lo que yo estoy haciendo hoy se va a desdoblar en doble porción en mis hijos. Así como Elías le pasó a Eliseo la doble porción del espíritu que tenía. Lo que yo estoy haciendo hoy se desdobla en mi hijo, en mis hijos. En un avivamiento transgeneracional. ¿Lo quieres para tu vida? Joven, a lo mejor tú no tienes hoy hijos, ni estás pensando casarte. Pero ya vi que hay uno ya se estaba apuntando aquí para el 30, ¿no? ¿Quién era? ¿Qué dijo el 30 y el 30? A lo mejor estaba hablando proféticamente. No sé quién era, pero... Ah, tú eras. ¿no? Señoritas, aquí hay un buen candidato. De aquí al 30. Pero sabes qué joven, tú a lo mejor dices, ¿qué onda con eso de los hijos? yo ni quiero tener hijos es más mi papá fue así conmigo yo no ni quiero ser papá ¿sabes qué? el espíritu de Elías que está trayendo este vivamiento va a restaurar ese corazón para que si el Señor te permite jovencita joven tener hijos lo que tú hagas hoy para el Señor como apartado para Él se va a desdoblar en una doble porción en esa generación yo lo quiero para mis hijos Yo quiero que mis hijos hagan el doble de lo que yo estoy haciendo. El triple de lo que yo estoy haciendo. Si ellos hacen lo mismo que yo, mejor lo sigo haciendo yo. Yo quiero que ellos se paren en mis hombros y que alcancen una mayor altura. Avivamiento transgeneracional, transgeneracional. El doble porción, doble porción. Lo que tu ojo no ha visto y tus oídos no han escuchado es lo que Dios tiene preparado para ti. Escúchame, esto no es nada y no por menospreciarlos, pero esto no es nada. Dios va a traer... Porque hay un desdoblamiento transgeneracional. Doble porción, doble unción del Espíritu Santo. Para eso Dios está trayendo eso. ¿Me están siguiendo? ¿Lo quieres para ti? Estoy hablando esta palabra a ti porque tú eres gente luchona. Tú eres gente que no, no te achicas. Sino peleas por tu negocio, por lo que estás haciendo. Joven, por tus estudios. Espero que estén estudiando. Y, y perdón que los voltee a ver ustedes, pero... Jóvenes, para que no se sientan los de allá. Jóvenes. Esta palabra es para ustedes, distinta. Yo no iba a hablar de esto hoy, de veras. El Señor está levantando una nueva generación de hijos. Quienes sus corazones están regresando hacia los corazones de sus padres terrenales, pero también al de su Padre Celestial. Escúchame el ayudo y el arrepentimiento de pecado por ambas, por nación y por iglesia, orando por un avivamiento, por una transformación espiritual y por una reconciliación generacional en cada área de la sociedad. Es la voz radical clamando en el desierto que va a encender el fuego en las naciones. Tú eres esa voz en el desierto. ¿Cómo ves a México? A lo mejor lo ves en desierto, como decíamos en la mañana, como un valle de huesos secos. Pero tú eres esa voz. En el desierto que clama por avivamiento, por aguas vivas. Esa es tu misión, joven. No es andar jugando con el mundo. Es andar comprometiéndose radicalmente. Yo no me comprometo con el mundo. Como Sadrap, Mesac, Abednego y Daniel. Yo no me arrodillo ante el mundo jóvenes que impactaron su tiempo la revolución viene por de, ahorita por debajo del agua, como decimos los mexicanos se está moviendo por debajo del agua en un entorno espiritual y moral que asemeja mucho cuando Israel estaba bajo el reinado de Acab y Jezabel ella se quedaba de la tierra y Dios mandó a Elías a traer una revolución ¿sabes qué? hoy es tu tiempo hoy es tu tiempo hoy es tu tiempo hoy es tu tiempo hoy es, tiempo. Hoy es mi tiempo, nuestro tiempo a esos 400 sacerdotes de Baal pero después le entró un temor y salió corriendo y se fue a ocultar y Dios en su misericordia le visita y como dice con un signo apacible no estaba en el terremoto no estaba en el fuego no estaba en el viento recio el Señor pasa con un viento apacible con un siglo y le visita y le dice siete mil hombres no han doblado su rodilla no estás solo siete mil hombres no han doblado su rodilla ante Baal Dios guardando un remanente un remanente apartado tú y yo somos llamados a ser ese remanente que no dobla las rodillas ante el sistema del mundo a todos los hedonismos e egoísmos y todos los ismos que vimos al principio Sino que únicamente dobla su rodilla Ante el Rey de Reyes y Señor de Señores A Jesús No estamos solos No estamos solos, es tu tiempo Dios también le muestra ahí A Elías Su sucesor, su sucesor profético A Eliseo y le dice que unja a Jeú como rey pero que también su sucesor va a ser Eliseo cuando Eliseo sabe esto no quiere dejar a Elías no lo quiere soltar porque sabes que, él quería la unción necesitamos esa pasión de sabes que, yo no te suelto yo no te suelto yo quiero esa doble porción esa doble unción Tú eres una nueva generación de creyentes. Yo lo confieso en el nombre de Jesús. Tú no eres como las generaciones anteriores de creyentes. Que íbamos, porque me incluyo en esa generación, que íbamos y nos sentábamos en una iglesia y lo utilizábamos como un club social. Y sí, escuchábamos la palabra. Y todo. No, perdóname, pero tú no eres esa generación. Y gracias a Dios porque tú no eres esa generación. Tú eres una generación nueva de creyente que estás clamando desde tu corazón. Es demasiado, es suficiente. Estoy harto, ya no más. No tengo por qué esconderme. No más silencio, no más comprometerse con el sistema del mundo. No más resignación mientras las fuerzas del pecado y obscuridad avanzan por la tierra. ¿Sabes qué? Tú eres de esa generación revolucionaria del Espíritu en lo cual estás enfermo hasta la muerte de una religión vacía y de la exaltación de la carne. Ya eso ya no te llena. Lo que te llena es el Espíritu de Dios. Tú eres esa generación. Todos los que están sentados aquí son esa generación. Estás hambriento de santidad para el Señor. Clamas a Dios Para que se levante y caiga fuego del cielo Lo estábamos cantando Y el hermano que hizo la oración al empezar Habló eso y yo dije Dios ¿Qué me quieres decir? <risa> Manda tu fuego Señor Manda tu fuego ¿Sabes qué? Hoy en día Miles de jóvenes, miles de gentes Están tomando ese llamado Y yo quiero que tú seas parte de esos miles y millones de gentes que se están levantando a lo largo de nuestra nación, por todo el mundo, diciendo, Dios, yo sí me comprometo. Yo sí voy a hacer tu revolución del Espíritu. Yo sí voy a hacer ese altar sobre el cual caiga tu fuego yo quiero ser ese altar así como cuando Elías Señor oró y cayó el fuego y consumió no solamente el sacrificio sino las piedras y el agua y todo lo que estaba ahí Señor yo quiero ser ese altar en el cual el fuego de tu Espíritu caiga consúmeme con tu Espíritu consúmeme con tu Espíritu pero sabes qué soy tan radical y estoy tan apasionado que no solamente quiero ser el altar sino también quiero ser el sacrificio para ti Jesús te amo tanto que te doy mi vida y no estoy hablando de aceptar al Señor como tu Señor Jesús como tu Señor y Salvador estoy hablando a los que ya han aceptado a Jesús Dios hoy les está confrontando y diciendo es tiempo Es tiempo, es tiempo, es tiempo Que des un paso Más de compromiso conmigo Porque es el tiempo de México Es el tiempo de revolución Jóvenes Escuchen No va a pasar nada Si ustedes no hacen nada Podemos soñar y tener visiones y todo Pero sabes que no va a pasar nada Si ustedes no se levantan Y conquistan su tierra Conquistan sus gigantes Conquistan las fortalezas tu tiempo, es tu tiempo, lo quieres lo quieres, ponte de pie ponte de pie escúchame si tú quieres ese compromiso con Dios si tú quieres ser un tipo de nacir para Él yo no te digo que te dejes el pelo largo pero sí que entiendas lo que es ser apartado para Dios, yo te pido que pases aquí al frente pasa aquí al frente es tu tiempo es tu tiempo es tu tiempo Dios te está llamando a ser hacedor de historia sabes que Dios está llamando a los nadies, a los cualquiera que cuando son llenos del aliento del Espíritu se convierten en Gedeones se convierten en Elías se convierten en Eliseos se convierten en Calebs sabes qué? eso comienza aquí y ahora escúchame Comienza aquí y ahora, no más, no, no no no mañana, ni al ratito. Hoy, hoy el Espíritu Santo te está retando a ti, te está diciendo, ¿le entras? Porque es un compromiso con él, donde tú agarras y dices, consume mi carne. Dame un espíritu de corazón valiente. Y sabes que solamente tú puedes contestar esa pregunta directamente al Señor. A mí no me la contestes. Pero tú cierra tus ojos y empieza tú a decirle al Señor, sabes que yo sí quiero, yo sí quiero, yo sí quiero, yo sí quiero. Yo sí quiero, yo quiero que me llenes de tu espíritu. Yo quiero que me llenes de tu espíritu. Yo quiero hacer ese compromiso. Yo quiero entrar en esta revolución Yo quiero entrar en esta revolución Empieza a decirlo Abre tu boca El Espíritu Santo está aquí Él te está escuchando Él está... A ver hijo, ¿qué me vas a decir? Hijita preciosa, ¿qué me vas a decir? Yo quiero ser ese altar Señor Yo quiero ser ese sacrificio Yo quiero ser parte de esto Yo quiero ser parte de este vivamiento que estás trayendo Tu identidad hoy está siendo cambiada Tu identidad ahora es revolucionario Revolucionario para Cristo Las nuevas Adelitas están aquí Revolucionarias Mujeres Poderosas en el Señor Poderosas en el Reino bailando delante del Señor y gozándose. Tu identidad es ser revolucionario. Tu destino ahora es traer la revolución de consagración y avivamiento a nuestra gente, a nuestro país. Escucha, ese es tu destino. Abraza el llamado de Dios. Es tiempo de esta revolución santa de amor, de gracia y de perdón. ¿Sabes para qué? Para echar las tinieblas para atrás. Para echar las tinieblas para atrás. Porque la santidad del diablo no puede resistir la santidad del Espíritu Santo. Y en esta hora el Espíritu Santo te está llenando. Te está consagrando. Te está apartando. Te está apartando. Créelo. El Espíritu Santo está tocando Te está tocando en esta hora Te está tocando Te está tocando Espíritu Santo en esta hora Toma estos corazones en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús Señor tú estás viendo estos corazones Toma sus palabras Señor el nacir hacía un voto delante de Dios hoy tú estás haciendo un voto delante de Dios yo me comprometo Señor. donde yo esté Señor ser un revolucionario para ti el Espíritu Santo está pasando en medio de ustedes, está pasando y los está tocando el Espíritu Santo está trayendo esa convicción a su corazón ahora el Espíritu Santo está tocándolos toca Espíritu Santo toca Espíritu Santo en el nombre de Jesús Espíritu Santo toca trae esa revolución en estas gentes guerreros para Cristo guerreros de luz el avivamiento es tuyo toma el avivamiento tómalo en el nombre de Jesús tómalo ahora es tuyo tómalo tómalo apropialo Tómalo, tómalo, vamos, vamos, tómalo. Más fuego del Señor. Deseas descender fuego. Fuego, Señor, fuego sobre nosotros. Consume. Consúmenos. En el nombre de Jesús. Fuego, Señor, fuego en el nombre de Jesús. Fuego consumidor, Señor, en el nombre de Jesús. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu. En el nombre de Jesús. Sagra estas manos. Manos poderosas. Espíritu Santo, fuego, fuego, recibe, recibe, arrebátalo para ti. Arrebátalo para ti. Fuego consumido. Fuego consumido. Arrebátalo para ti. Espíritu Santo toca. Toca Espíritu Santo. Toca Espíritu Santo Señor. Toca ahora Espíritu de Dios Gentilmente toca Espíritu Santo Señor. Toca esos corazones Es una convicción Señor. Espíritu de convicción ahora En el nombre de Jesús Como nunca Arrebaten los jóvenes, gente arrebatenlo, pueblo de Dios arrebata, clama por el fuego. Este es tu tiempo, es tu tiempo, es tu tiempo en el nombre de Jesús, es tu tiempo. ¿sí? Quiero que los, los diáconos, por favor, le abran un, un espacio. Van a estar pasando el pastor Brandon, el pastor César, pastores, líderes. Ayúdenme a, a hacer un pasillo. Que no te pre, preocupe o no te distraigas de lo que está pasando con tu hermano el de al lado. Abre tu boca y recibe Empieza A hablar Empieza a hablar con el Espíritu Santo Este llamado fue para pactar con el Espíritu Santo Oh Señor No te distraigas, no te distraigas Espíritu Santo ven y desciende Desciende Desciende, desciende en cada persona, en cada persona, en cada persona. Con una convicción nueva y fresca. Oh, cora shata tata tata, rawa shata tata tata. Oh, cora shata tata tata. Santo, santo, santo. Santo. No se desconecten, quédense conectados. Levanta tus manos más, más, más, más, más, más, más. Dile yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. No te desconectes, quiero más. Dile avívame. Avívame. Clama él ahora. Abre tu boca. Avívame. Yo quiero más de ti, Señor. Te anhelo Avívame Avívame Enciendeme con tu fuego Todos digan enciendeme con tu fuego Enciendeme con tu fuego Enciendeme Enciendeme Enciendeme Enciendeme Enciendeme Enciendeme Ahí viene Como estaba diciendo Pastor César Aquí viene ya fluyendo el Espíritu Santo Tocando ahora Dile, Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Lo quiero ahora Fuego Fuego, fuego Fuego oh. Så så så så så, mamma mamma. Så låt oss säga "Är vi gamla"? Espíritu Santo viene a confirmar Y viene a decir lo que yo hice En un año Ahora lo estoy haciendo en un mes Lo que hice en un mes, ahora lo estoy haciendo En una semana, lo que hice en una semana Ahora lo estoy haciendo en un día Estoy apresurando los tiempos Una unción de aceleración Avivamiento ahora, avivamiento ahora Avivamiento Ahora Y enciéndeme Enciéndeme Jag vill mer, jag vill mer, jag vill mer. Försöker mig, försöker mig. Gud, descende aquí. Gud, descende aquí. Te quiero tocar, te quiero abrazar, descende aquí. Tú oh Dios, desciende aquí. Tú oh Dios, oh Dios, desciende aquí. Te quiero hablar, te quiero escuchar, desciende aquí.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 Desciende aquí Dios Desciende aquí Te quiero tocar Te quiero abrazar Desciende aquí Dios Desciende aquí Desciende aquí, Espíritu, te quiero tocar, te quiero abrazar, desciende aquí, Espíritu, desciende aquí, Consolador, desciende aquí, Salvador, Dios ya de por desciende aquí. Con fuego, desciende en gloria a Dios En gloria a Dios Con poder desciende aquí Desciende de nuevo Desciende con fuego Desciende en victoria Desciende en gloria a Dios Con de desciende Aquí la la aquí Dios Desciende aquí, Dios, desciende aquí.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 Descende aquí, consolador. Descende aquí, Salvador. Dios y amor descende aquí. for them.